Especial Sonido Histórico de los m e d i a t i z a d o s en RFC Radio. Los sonidos del espacio dedicado a la radio de ayer. Presenta Palaciego. Dirección Técnica y Montaje: Dani Recuero. Bienvenidos al especial sonido histórico de los mediatizados en RFC Radio. Con motivo del Día Mundial de la Radio, vamos a ofrecerte a continuación, de la mano de un servidor para ciego y tenés i recuerdo a los mandos técnicos, este especial resumen con varias ediciones de nuestro programa que puedes escuchar con cierta frecuencia en el microespacio del sonido histórico de los mediatizados los jueves sobre las 8 menos 10 de la tarde en el programa de los mediatizados. Sin más dilación, vamos a repasar ya los mejores momentos. De este e s o n l o histórico del año 2014 y un poco de este año 2015. Bienvenidos al s o n l o histórico de frecuencia digital en RFC Radio. En esta semana nos ocupamos de una efemería ocurrida hace unos 32 años, la inauguración de la cadena de emisoras Santena 3 Radio, la cual daría mucho que hablar durante la década de los 80 y los dos primeros años de 1990, los cuales, cuando lleguemos más adelante en el tiempo, analizaremos el cambio de propietario. Pero nos vamos a centrar en esta ocasión en su momento inaugural, entre los días 29 de abril y 5 de mayo de 1982. s i t o m a m o s el contexto, 29 de abril de 1982, plena Feria de Sevilla. En la caseta del Grupo ABC, uno de los promotores de la cadena privada de radiodifusión, que aspiraba a ser una cadena de televisión y lo sería a finales de la década, inaugura a las 12 de la noche la cadena por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo. Antena 3 será inaugurada en su frecuencia de Sevilla en el 101.5, pero también se le oiría por Córdoba y Almería. A lo largo de la primera semana hasta el 5 de mayo, Fueron apareciendo nuevos emisores en primer lugar en la zona de Andalucía y posteriormente, hasta el 4 de mayo, comenzaron las emisiones definitivas en Madrid. Ese mismo día, 4 de mayo, a las 2 de la tarde. En este corte inaugural oiremos varios fragmentos de la inauguración. Antena 3. Son las 2 de la tarde. Al iniciar la programación regular de la cadena de emisoras de radio de Antena 3, todos, puestos en pie en los estudios, en los controles, en los despachos, queremos escuchar el himno nacional. Antena 3 quiere ser profundamente española y en el himno nacional vemos y entendemos el símbolo de España. Pronto estaremos en toda España. Es nuestro propósito llegar durante todas las horas del día a todos los rincones españoles para servir información veraz, completa e independiente. Para servir entretenimiento y música y, en definitiva, para hacer mucha más radio. Algunas de las frecuencias, además del 101.5 de Sevilla, eran en Córdoba con el 88.3, Almería con el 87.9 o Cádiz en el 103.7. En Madrid sería en el 104.3, con la a g r a v a n t e curiosa de que fue una de las emisoras con la concesión más alta de f r e c u e n c i a de megahercios en aquella época, ya que muchos receptores llegaban como tope al 104.0, si bien posteriormente se fue ampliando al 108 actual. De entre sus personalidades había un equipo profesional en aquella primera etapa, compuesta por José María García y su espacio deportivo proveniente de la cadena Ser, Jesús Sermida, compaginando con Televisión. El fallecido periodista Manuel Martín Ferrand, Yale, Aminibia, el reputado periodista Felipe Mellizo, o dispares como José Luis Garci con su crítica cinematográfica tras la película de televisión española, Moncho Alpuente o Jimmy Jiménez Arnau con espacios musicales, y el número es importante para la cadena junto a García, Antonio Herrero, que poco a poco fue ganándose en hueco en la programación, junto a otros tantos como por ejemplo Miguel Ángel Nieto, Mayra g ó m e z u e m Alguna aparición de Alfonso Arús y muchos otros que pasaron y dejaron huellas en la cadena. Antena 3. Son las 12 del mediodía. Las 11 en Canarias. Noticias. q u í m i n e s de p a r c a fue uno de los primeros presidentes de la cadena, junto a José Olmedo, director de la emisora, y realizaron en ese 29 de abril un especial durante la Feria de Sevilla. Para terminar, haremos una breve referencia al 4 de mayo de 1982, donde, aparte del sonido de la inauguración que hemos oído, en la prensa se indicó que un mensaje del Rey fue la primera emisión en cadena de antena 3 Radio a las 2 de la tarde, y que iba a contar con un total de 54 emisoras por toda España, emitiendo 24 horas por la frecuencia modulada, sin ninguna emisora ronda media. En diferencia de sus competidores, además de ser la emisora 100% de capital privado, época en la cual todavía algunas emisoras mantenían porcentajes del Estado. Emitía tres servicios informativos: a las 7 de la mañana, 3 de la tarde y a las 11 y media de la noche, con Miguel Ángel Nieto, José c a b e r o y Miguel Ángel García Juez. Había una tertulia llamada Usted Pregunta, con varias personalidades como la de los citados Ermida, Martín Ferrán d o Javier Tussell. Y García estaría en Super García en la hora de la verdad. Después el nombre fue acortado a las 12 de la noche. Super García en la hora cero. José María García. Buenas noches, señores. Saludos cordiales. 12 horas, 9 minutos. Perdón por el pequeño retraso, pero hoy ha comenzado nuestra jornada laboral a las 8 horas y 30 minutos. El equipo deportivo de Antena 3. Desplazaba al hotel Melía Castilla. Sirve esta referencia breve como efeméride del hecho de la primera emisora que ya hemos con, comentado de capital totalmente privado y en frecuencia modulada y que estuvo en el aire de forma primigenia por 10 años y posteriormente en unas diversas etapas por unos 8 o 9 años. Pero eso será otro asunto d en u e s t r o s i t i o histórico, el cual finalizamos aquí en frecuencia digital en RFC Radio. Bienvenidos al asesorio histórico de frecuencia digital en RFC Radio. En esta semana te ofrecemos un especial dedicado a un compositor de música para publicidad y medios de comunicación que, aunque parezca increíble, siempre ha estado acompañándonos desde hace más de 25 años en la radio, en la televisión y en la sociedad. Hablamos de Manuel Pacho. Gracias a la idea de nuestro compañero g a l l o c h i p s y a la búsqueda de su trabajo de compositor más allá de anuncios o de partidos políticos, Sabemos que ha compuesto sintonías para muchas emisoras de radio, por ejemplo, las cuales después de más de 20 años todavía siguen sonando en los propios medios, como es el caso de Radio Voz, donde todavía suena esta sintonía para las noticias, y que en tanto en su etapa en Galicia como en España fue señera. Retrocedemos un poco más atrás en el tiempo. Años 80. Pacho compone para cadena Cope un jingle en dos versiones principales que se convertirá posteriormente en los 90 en sus versiones más modernizadas en un estandarte de la cadena. Para dudas, puso un punto de inflexión en la cadena y fue de los más conocidos. También en esa época haría un jingle clásico para la antecesora de Honda Cero, Cadena Rato, en los años 80, haciendo por un lado el jingle genérico y por otro lado el jingle de noticias. p a r a n d o a cero, también haría un trabajo de jingles, pero también sería menos conocido. Y sin embargo, tiene esa potencia característica en sus composiciones: un corte futurista y una melodía pegadiza. En este caso fue en 1994. Onda Cero Murcia. Noticias. Verónica Martínez. En Onda Cero, Región de Murcia, noticias. Onda Cero Radio. Dos años antes, en 1992, cuando se consumió la, absor la absorción de antena TS Radio por parte de la cadena SER. Tiene entre sus manos el trabajo de modernizar la línea sonora conservando las notas maestras de los jingles de los años 80, aunque para nosotros también personalmente en algunos aspectos de la misma no le hace honor a su cambio. Por ejemplo, El Primero de la Mañana, el programa informativo, el jingle de noticias y el genérico, muy inspirado en los años 80. 2000 también tiene trabajos importantes, entre ellos el más conocido, el de la línea sonora del XFM en sus inicios, desde abril de 2002 hasta el año 2005-2006, aproximadamente. Esa línea sonora lenta e inspirada en muchos temas musicales de la cadena que ponían por esas fechas. Hemos seleccionado algunos cortes. XFM. La música que te enamorará. Descubre tu nueva radio. XFM. Otro trabajo importante suyo fue el de g a l y o Marca, el jingle de 2001, de su refundación, que más de una vez hemos puesto en un sonido histórico también tiene el sello personal de Manuel Pacho. Gana, y para finalizar este sonido, recordamos uno de sus últimos trabajos para la radio, Punto Radio, el cual hizo toda la l í n e a sonora que sonaría entre 2004 y 2010. Sobre todo recordada por el piano y las notas características. También ha compuesto para Intereconomía, en televisión para cadenas como 24 Horas de Televisión Española en 1997 y muchos anuncios y sintonía, obviamente, del Partido Popular. Y hasta aquí el s o n i d o histórico de frecuencia digital en el RFC Radio, de la mano, como siempre, de Palaciego y Denis Recuero en la producción sonora.、Punto Los sonidos de la radio de ayer en el sonido histórico. Bienvenidos al sonido histórico de los Minetizados en RFC Radio. Tratamos de una e f e m e n i d e que se cumplió, digamos, recientemente, pero que en verdad no debería haber sido ahora, sino técnicamente en 2013. Hablamos de los 90 años de la radio en España. 14 de noviembre. 90 años de radio. 90 años de historia. ¿Por qué lo decimos? Porque técnicamente la radio comenzó en 1923, no en 1924. En 1924, y eso es lo que celebramos, son las primeras emisiones regulares. Y ni tan siquiera parecen ser primigenias en Radio Barcelona, sino en una cadena que desapareció hace unos 13 años: EAJ2 Radio Madrid, la famosa cadena ibérica Radio España. ...que Fue muy conocida de los años 60 a los 80 y fue recordada en su día en nuestra sección. Por lo tanto, celebramos los 90 años de EAJ1 Radio Barcelona, la actual radio Barcelona de la cadena Ser, y con eso teóricamente se da el pistoletazo de salida al universo de la radio en España. María s a b a t é fue la primera voz que escucharon los ciudadanos de Barcelona en aquel año 1924, presentando al alcalde de Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 De Emisiones Radio Barcelona. Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona. Excelentísimos señores, señora, señores, amigos todos. Ante todo. Desde aquel noviembre de 1924 hasta la actualidad han pasado muchas cosas, tantas y tantas que no podremos, obviamente, ni concentrarlas en este sonido, ni aunque hiciéramos un especial de horas y horas, el nacimiento de las cadenas de radio. Radio Nacional de España en los años 40, el boom de la FM en los 60 y 70, la musicalización de las emisoras, el nacimiento de la antena de su radio, los nacimientos de onda cero, radiomarca XFM, las radios autonómicas, todo el universo de radio ha ido sucediendo desde aquel día de noviembre de 1924, así como hemos dicho, la desaparición de cadenas, entre ellas la considerada verdadera primigenia, como fue EAJ2 en España de Madrid, la cual celebró su aniversario en el otoño de 1994. Pero lamentablemente no h a podido cumplir su 90 aniversario en la actualidad, ya que fue, como ya sabemos todos, absorbida por el grupo Onda Cero. Y hasta aquí el sonido histórico de los mediatizados en RFC Radio. Estás escuchando especial sonido histórico de los mediatizados. Hola y bienvenidos al sonido histórico de frecuencia digital en RFC Radio. En esta semana, para Ciego y Dani Recuero, los mandos técnicos de sonido en montaje, nos vamos a ocupar de una emisora que recientemente cumplió 20 años. En su función de todo noticias, si bien esta emisora ya estaba activa desde 1989, cuando Radio Cadena Española se unió a Radio Nacional de España y c r e a r o n las cadenas Radio 4 y Radio 5, y de esta segunda vamos a hablar, de Radio 5. Para ello, oigamos primero una de las sintonías de la cadena de la etapa anterior a la que nos vamos a centrar. Radio, Radio Nacional de España, Radio 5! Este single puede parecer un tanto anacrónico y chirriante, fue una de las promos de aquella Radio de las Estrellas. En la cual, entre otros profesionales, estaba Paco Lobatón haciendo un programa de relevancia en la cadena, pero también en ese año 1990 había otras estrellas televisivas o recicladas de Radio Cadena Española, entre otras Fernando Argenta, Miguel El Blanco, José Manuel Parada, Matías Brats, Ignacio Salas, María Teresa Campos, Ángeles Caso, un sinfín de nombres. Todo esto progresivamente iría en decadencia hasta la práctica desaparición de Radio 4. Que pasarían a las demás fórmulas de la Red Nacional de España en el año 91, salvo en Cataluña, y el 18 de abril de 1994, tras este periodo que muchas veces olvida la propia cadena, comenzó la etapa actual de la emisora como un concepto de Todo Noticias. En este fragmento podemos oír cómo Guillermo Orduna introduce la nueva programación de la cadena en las ondas. Atentos a muchos datos característicos, entre ellos el sistema de programación, las horas de emisión y los jingles que estuvieron durante muchos años en varias versiones hasta prácticamente la actualidad. Será un periodo de 2007 a 2011 y de 2013 durante Radio 5 Información. Son las 12, las 11 en Canarias. Radio 5 Todo Noticias. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España comienza en estos momentos las emisiones de la nueva cadena Radio 5 Todo Noticias. Su programación, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, una hora menos en Canarias, se emite por las habituales frecuencias de Radio 5 en toda España, tanto en onda media como modulada. Así, de esta forma, durante unas horas diarias comenzaron a emitirse unos boletines informativos, acompañados de cortes musicales y microespacios informativos de interés, como por ejemplo información puntual del tiempo. Información meteorológica. Deportes. Radio 5. Deportes. Tráfico. Agenda cultural. Actualidad cultural. Y sobre todo también mucha información de corte autonómico y local. Lo cual fue heredero de Radio 4 y a su vez de Radio Cadena Española, por lo cual actualmente Radio 5, a pesar del paso del tiempo, sigue manteniendo un compromiso con la información cercana. Actualmente mantiene una audiencia muy inferior a la inicial, recientemente explicada por ser de la época del boom informativo al asentamiento generalizado, y la programación actualmente comienza a las 8 y media de la mañana y finaliza a la 1 de la madrugada, siendo el resto en simultáneo con Radio Nacional de España Radio 1. Dato que ha ido cambiando con el tiempo, pasando de 7 de la mañana a 2 de la madrugada a la hora actual. Dicha cadena comenzó con el mandato de Diego Carcedo, periodista y director de Radio Nacional de España en la primera mitad de la década de los 90, y actualmente su director es José María Forte. Como ya indicamos en algún sonido histórico anterior, la emisora ha tenido varios vaivenes en su línea sonora y de emisión, pasando el s u e l o incluso durante un brevísimo periodo de tiempo. La cadena Radio 5 Información, pero actualmente vuelve a ser Radio 5 Todo Noticias desde precisamente inicios de, de abril de 2014. Y su programación también incluye megaespacios de actualidad como de ida y vuelta, que se emite a las tardes de los viernes y domingos de 5 a 9 de la noche aproximadamente, pero en otros tiempos recientes existían la mañana o la tarde en Radio 5. La tarde en vivo. La actualidad en directo en Radio 5 Todo Noticias. Y eran básicamente contenedores de actualidad informativa, debate y asuntos de la v i d a social. Son muchísimos los programas que han ocupado franjas y franjas de emisión y se merecen su propio espacio h i s t ó r i c o Así que sirva de homenaje a este breve pero intenso boceto de la historia reciente de Radio 5. Radio 5 Informativos de Radio Nacional. Y hasta aquí e l Soy Histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. Palaciego y Dani Recuero te traen la radio de ayer en el sonido histórico en RFC Radio. Bienvenidos a l Soy Histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. En esta ocasión nos tenemos que ceñir al tema de la semana y por mucho tiempo relevante: la abdicación del rey de España Juan Carlos I. Pero tranquilos, no s e r á bombardeando de noticias que ya se hayan hablado. Sin o de sus funciones más ocultas y reservadas con respecto al universo radiofónico, salvo ya consabido papel que tuvo el 23F. Dedicaremos este espacio a tres características sonoras fundamentales en la historia inicial de su reinado: un mensaje de Navidad de 1979, la inauguración de Antena 3 Radio en 1982, en mayo, y por último el 23F. Y además, aparte un poco de su labor de radio escucha y radio aficionado de banda no comercial, el cual estuvo muy activo en los años 70 e inicios de los años 80. Empecemos por orden de sucesión, nunca mejor dicho de los hechos. Vamos a escuchar a continuación un fragmento de su mensaje de Navidad realizado en la Nochebuena de 1979. Comenzaba a ser una tradición para el rey tras su proclamación en el año 75 y que ha ido realizando continuamente hasta este 2013. Escucharemos un par de minutos de esta locución navideña realizada, como no, en el Reino Nacional de España. Son las 10 de la noche, las 9 en las Islas Canarias. Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey. Habla Don Juan Carlos p r I. m e r o Una vez más, junto con la reina y con mis hijos, os pido unos minutos de atención al dirigirme a todos los españoles en estas horas de solemnidad familiar. Cumplo con ello una gratísima costumbre iniciada en el año de mi proclamación como rey y en correspondencia con la sinceridad y el calor hogareño de estas fiestas de Navidad. Tras esta escucha inédita en la actualidad del rey, Pasamos a 1981, el 23F. Hizo una importante locución para las tropas y la sociedad española, tanto en la radio como en la televisión de aquella época. Aquí le escuchamos en ese crucial momento para la historia reciente española. Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber. Que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Y ahora avanzamos a mayo de 1982. El Rey inauguraba las emisiones de la cadena privada y de reciente creación Antena 3 Radio, la cual sería de impacto relevante para toda la década de los años 80 e inicios de los 90. En este corte oímos las pretensiones y las ilusiones puestas por el Rey a la hora de los primeros minutos de la cadena.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 Y con la exigencia de que sea una información inspirada por la verdad. Por último, una breve escucha de una cita radiofónica en la banda de onda corta de radioescucha por parte del Rey, cuyo indicativo EA0JC estuvo en el aire principalmente en 1980, reportando escuchas de radioaficionados que entraban de cualquier parte del mundo. Escuchemos un breve fragmento. Recordemos que además estos oyentes recibieron su propia tarjeta personalizada QSL. Por escucha de esta frecuencia. t r á n s i t e desde Málaga, Ecoalpa 7, Nicaragua, Florida. Buenas noches, señor. Encantada de poder tenerle en esta gran familia que somos los radio aficionados. Todos estamos emocionados esta noche de escucharle. Y espero que podamos tenerlo con nosotros en muchísimas otras veces por acá. Y saludo también muy cariñosamente a la Princesa Margarita, la EcoAlfa 4, América, Oscar, Roma, esperando que muy pronto podamos escucharla también por acá. Sí, e EcoAlfa 7, Nicaragua, Florida, Paloma. Estupendo, estupendo. Tu señal es una bomba, una bomba. Casi tengo que reducir la potencia aquí para que no te salgas del cuarto. Vamos. Estupendamente,、y、encantadísimo de, de escucharte y espero también estar en el aire muchas veces con vosotros.、Y、muchas gracias, buenas noches, Paloma. Y mi hermana te saluda también cariñosamente. Y QSL, estupendo, Paloma. Buenas noches. Ecualpas 7, Nicaragua. Y hasta aquí esta breve referencia en su función radiofónica por parte del actualmente abdicado rey Juan Carlos I en frecuencia digital e NRFC Radio, de la mano de Palaciego y Daniel Recuero en los mandos técnicos. Estás escuchando especial sonido histórico de los mediatizados. Bienvenidos al s o n i d o histórico de frecuencia digital e NRFC Radio. En esta semana nos vamos a ocupar, servidor Palaciego y Daniel Recuero en los mandos técnicos, de una emisora autonómica que esta semana. Han decidido volver en cierta parte en la forma musical a sus orígenes. Hablamos de Catalunya Radio. Esta emisora de ámbito autonómico, la primera de las conformantes del grupo de emisoras de la radio de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, se fundó en 1983. Concretamente, sus emisiones empezaron de forma regular el 20 de junio, a través de las medidas para ello establecidas en el Estatuto de Autonomía de 1979. No es, sin embargo, la emisora más antigua de Cataluña, ya que ese honor lo tiene Radio Asociación de Cataluña, el grupo privado donde ahora está RAC 1 y RAC 105. En cuanto a sus emisoras de radio, como dato curioso, RAC 105 formó parte del grupo de emisoras de Cataluña Radio. Hasta 1998. Volviendo a Cataluña Radio, el proyecto y puesta en marcha de la emisora fue llevado a cabo, entre otros, por Josep María Francino, un histórico de la radio catalana, el cual antes del nacimiento de la cadena estuvo organizándola mientras que por las ondas sercianas ya sonaba el primer indicativo de pruebas, compuesto por Lluís j a c k famoso músico popular. Y Francino sería el primer director general hasta julio de 1984. Se caracterizan estos primeros años por la importancia de un locutor que progresivamente iría siendo un pilar básico en muchos aspectos de la radio catalana y también de los medios visuales españoles. Miquel Calzada, Mikimoto, donde lo vemos aquí lo oímos aquí haciendo pruebas de e m i s i ó n Cataluña Radio a m a n t e n e n pariada de pruebas. i n s t r u e m a la f r e q ü e n c i a de 106.8 m e g a c i c l e s スタンプの外側に持っていきたいと思います。 El presidente de la Guinea Ecuatorial, Obian n i n g e m a se compromete a conmutar la pena de muerte al s a r g e n t m i c o según sus comentarios. Son muchos los programas que han pasado por esta cadena en estos 31 años, los cuales, sin lugar a dudas, darían parasolidos históricos complementarios. Podemos nombrar, por ejemplo, Fil Directa. Fil Directa. アルマティー・ジュセフ・カニー・タ Albert Mayorfe, La Solución y sobre todo Cataluña Matí y Cataluña NIT, las cuales continúan prácticamente en la plantilla en este año 2014. d a Cataluña Radio. Volviendo a la niña sonora de Jingles, en 1994 tuvieron uno de los primeros remakes de la sintonía, adaptándola a un corte más cool y típico de aquella época, que lo hacía más elegante a través del saxofón. カタルニ o Radio。 Desde el pasado 26 de mayo, la emisora ha intentado volver a sus orígenes de forma musical, conservando esa misma melodía que escuchamos en su periodo inicial. ¿Y Cataluña Radio, las noticias qué oímos a continuación? Con esto ponemos fin a este sonido, un pequeño esbozo, un repaso muy básico, pero que enmarca las líneas maestras del porqué del origen de la sintonía actual de la emisora en Cataluña Radio y su posterior elaboración. Y hasta aquí el sonido histórico de frecuencia digital en RFC Radio.、Cataluña、radio. Los sonidos de la radio de ayer en el sonido histórico. Bienvenidos al sonido histórico de frecuencia digital en RFC Radio. En esta semana nos adelantamos unos días al 18 de junio. 18 19 de junio, ya que en ese día del año 94 sucedió un importante hecho que daría lugar a un cambio de programación en la radio española. Ese día desaparecería Antena 3 Radio como emisora generalista tras dos temporadas bajo la gestión de l Grupo Prisa. Y p a s a r í a a continuación a ser Sinfo Radio Antena 3, la emisora de los números 1 de los últimos 500 años. Sinfo Radio Antena 3, los números 1 de los últimos 500 años. Esta emisora de corte musical, elitista y cierta competencia entre una mezcla de radio clásica y radio 3 en la parte más adulta, entró en escena en la FM española hasta hace pocos años. En el año 2001-2002, la temporada que entró Máxima FM. Siendo relegada a internet y a satélite hasta finales de la primera década de los años 2000. v o l v e m o s a ese 18 de junio, 19 de junio del año 94. ...13 emisoras por toda España, por ejemplo Sevilla, Granada, Alicante, Las Palmas, Palma de Mallorca, tenían en sus diales esta programación que comenzó con el Magnificat de Johann Sebastian Bach y que entre sus programas tenía algunos como Clásicos y Noticias, un morning show con la actualidad diaria. Una fórmula donde estaban los citados números uno de los últimos 500 años, clásicos a la carta, se parece mucho a Buzón del Oyente de Radio Clásica, ciclos, jazz, voces con swing, noche de ópera, zarzuela, música de España, música coral, música actual. Como una emisora que con el paso del tiempo ha ido adoleciendo de realidad, de energía actual, donde este estilo de música solo se concentra, como ya dijimos al principio, en Radio Clásica y Radio 3. Y que ni M80 actualmente ha podido acercarse. Sinforadio r Antena 3. El primer director de la cadena fue Jorge de Antón, como ya hemos dicho, vino a cubrir el hueco que había en esa época en la d i d i f u s i ó n española, según las propias palabras de él. A lo que se añadiría personalmente en términos de radio musical privada. Entre los profesionales de esta radio estuvieron, por ejemplo, Jorge f l o con música privada, el mismo programa que hacía en M80. Rafa Fuentes con su jazz a medianoche, que se llevaría a M80, cuando、pues、ya estamos aquí, actualmente sin emisión. Y otros como Rafael Abitbol, actualmente desaparecido también de las ondas hercianas. Pero sin lugar a dudas, uno de ellos fue Máximo Pradera, el cual diariamente de 10 a 11 de la noche hacía un programa llamado Ciclos. Donde dedicaba compositores, orquestas o directores, incluidos monográficos. Actualmente, esta emisora ha desaparecido y conforman en ella los diales de las actuales emisoras musicales de prisa, tales como Radio Ley o Máxima FM, la que más frecuencia s t u v o en herencia. Un dato curioso es que esta emisora iba a llamarse en principio Inforadio e iba a ser de noticias, pero finalmente se quedó como Sinforadio, tal vez por la entrada hace pocos meses antes, en ese 94. De la Fórmula Totonoticias de Gallo 5. Sinfo Radio, Antena 3, Noticias. Sinfo Radio, más noticias dentro de una hora. La voz corporativa principal de la cadena fue Primitivo Rojas, el cual podemos oír en estos cortes acompañado de otros jingles de la cadena con una melodía característica. c e n a 3, los números 1 de los últimos 500 años. Y hasta aquí el s e r o Histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. Palaciego y Dani Recuero te traen la radio de ayer en el sonido histórico en RFC Radio. Hola, bienvenidos al s e r o Histórico de Frecuencia Digital en RFC Radio. En esta semana, Palaciego y Dani Recuero, los mandos de la edición sonora, vamos a retroceder 10 años. A la temporada 2003-2004, y vamos a recordar cómo sonaban dos emisoras de l Grupo Radio Nacional de España, Radio Clásica y la propia Radio 1 Radio Nacional. Los sonidos que escucharemos fueron grabados durante esa temporada, en la cual todavía se usaban sintonías de finales de los 90 y serían usadas hasta el año 2005 aproximadamente. Comenzamos por Radio Clásica y un compilado de i n g l é s clásicos, nunca mejor dicho, de la emisora. Y varias promociones como entradas o salidas de programas, entre ellos música a c r á t i c a grandes ciclos o jazz porque sí, con el incombustible Juan Cláudio Cifuentes. A nuestro parecer fueron de las mejores líneas sonoras, en especial para Radio Clásica, que buscaba la concepción sinfónica y orquestal del jingle, en contraposición a la informalidad del jingle en Radio 1 o Radio 3, ya que, como sabemos, Radio 5 ha ido por independiente en su melodía. Radio Clásica, Radio Nacional de España. Así que hasta mañana a las 10 de la noche, 9 en Canarias. Que paséis buena noche y seáis muy buenos. Y besos, abrazos, Canantoñas y achuchones múltiples para todos y todas. l a s t a mañana. Radio Clásica, Radio Nacional de España. Grandes Ciclos, un programa de Jorge González Giner. Por otro lado, r a l l e g o 1 del r año nacional de España había conservado su sintonía también de finales de los 90 y que actualmente vuelve a sonar desde hace una o dos temporadas más a v a n z a d a En este caso, escucharemos un compilado clásico de jingles y promociones de aquella etapa y un fragmento de un boletín horario que se dio lugar en la madrugada de febrero de 2004, en una de sus últimas emisiones. Notaremos el cambio, por cierto, de estilo informativo del boletín. Donde ya adelantaremos que no hubo ninguna noticia nacional a esa hora. Radio Nacional de España. Más radio, más cerca. Radio Nacional de España. Buenas noches. En Haití se ha intensificado la acción de los reverdes en las últimas horas. La capital, Puerto Príncipe, ha sufrido los primeros ataques armados y la segunda ciudad del país, Cabo Haitiano, acaba de ser abandonada por los insurgentes que la habían tomado durante unas horas. Las noticias procedentes de Haití dan cuenta de una ofensiva. Gracias a Lucía g u t i é r r e z Despedimos aquí este servicio de noticias. Más información a las dos, cuando sea la una en Canarias. Radio Nacional de España. Con esta pequeña retrospectiva, medianamente reciente, podemos comprobar la evolución de las sintonías y algunos programas perennes, pero que cambiaron de titular. Ya que, como todos sabemos, por ejemplo, en r a d i o Gaceta de los Deportes, Juan Manuel Gonzalo se fue a r a d i o m a r c a y falleció en abril de 2010, hace prácticamente cuatro años. Radio Gaceta de los Deportes. Juan Manuel g o z a l o Radio Nacional. Señoras y señores, muy buenas tardes. h s t a aquí el sonido histórico de frecuencia digital, el RFC Radio. Estás escuchando especial sonido histórico de los mediatizados. Bienvenidos al sonido histórico de los mediatizados en RFC Radio. Esta semana, para Ciego y Dani Recuerdo, nos vamos a ocupar de la evolución de los sonidos de la radio deportiva en el ámbito de comentario de un partido de fútbol a lo largo de varias décadas. Para ello, vamos a coger varios fragmentos sonoros de diversas emisoras de radio y podemos comprobar los diversos estilos de presentación y épocas en las emisoras de radio, desde un tiempo esta parte. Uno de los primeros comentaristas famosos fue sin lugar a dudas el cordobés Matías Prats Cañete, el cual en cada partido que transmitía con elegancia y algo de pedantería vocal clásica los partidos de fútbol, siempre en el buen sentido de la palabra, en el mundo del periodismo básico y tosco que reinaba en esa década. Pero lo importante lo vamos a escuchar a continuación. Vamos en primer lugar al año 1974. Radio Nacional de España, escuchamos un fragmento del partido Yugoslavia-España con Joaquín Ramos Vera en los comentarios. Va a intentar controlar k i n i no, porque quien recupera para el conjunto yugoslavo es b o g i c e v i c b o g i c e v i c mete el balón dentro del área española, tira puerta y fuera. Tiro escoradísimo de Karasi que ha salido fuera por muy poco. Karasi precisamente está ayudando ahora a Sol, defensa lateral derecho de la selección española, que ha sufrido un momentáneo calambre a derecho sufrido recuperarse. está Sol, selección que que un de momentáneo Y podemos observar una emisión muy lineal, sin mucha emotividad, salvo en los momentos obvios de tiros a puerta. Es una narración básica, sin interrupciones, sin locutores a pie de campo, retransmitiendo tal y como es el partido. Nos vamos a 1983, donde podemos oír el famoso gol de Juan Señor, comentado en este caso por Juan Manuel Gonzalo en Radio Nacional. Juega España o t r e z l h a r e m a t a d o la pelota, envía Víctor, sigue Víctor, a la derecha, tiene señor, h a s t la pared con Víctor, se mete, ha caído, Balón sin embargo, tira gol, gol, gol, minuto 85. Bien. Bien, señora, para rematar. Podemos apreciar. Que la efusividad es más notoria y más emoción a la hora de comentar el partido, ya que con el paso de los años se fue comprobando que era el punto importante de atracción y no solo comentar en sí el partido, desarrollo que se fue potenciando en los tiempos más recientes. 1998, Champions League, rescatamos de la cadena Ser el gol de Villatovic. Tiene saque largo, Sidor sin embargo lo recibe en corto, d e v u e l v e d e p r i m e r a s para Panucci, Panucci junto a l a l í n e a de fondo, puede centrar, centra el balón, viene muy pasado, muy pasado, Raúl, no llegó Raúl, viene、claro、nivel, yo... Carlos. El balón que la muerto, Millato Michuta es un gol. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! La emoción se hace presente y cada segundo se busca la emoción del oyente, sobre todo la parte final de Manolo Lama cantando el gol y la interacción con los demás compañeros.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 よめこおいえん。 Finalín, final. el mejor, el grande, sucesor, leyenda, mito, Comprobamos ya el zenit de la emoción en el locutor principal y, sobre todo, en su equipo de comentaristas. Más allá de los colores que desprenda el propio comentarista,、eh, podemos apreciar la verdadera emoción de oír el deporte por la radio, en casos donde la televisión n o llega o no nos es accesible. 2014, para finalizarnos, vamos ya a onda cero y escuchamos cómo cantaron el gol de la décima Copa de Europa del Real Madrid. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. El cuarto gol que ahora sí lleva camino de la décima. Arrancó Ronaldo el golpeo abajo, a la izquierda, para hacer inútil la estirada de Courtois. Y firmar y echar el sello y abrochar la final y la décima Copa de Europa. p u e s el cuarto gol, no dejaba de rezumar emoción y momentos de esperanza al interlocutor por parte de Alejandro Romero para demostrar que se había logrado una gesta, exactamente lo que había sucedido. Puede parecer un universo entre la primera locución y la última, pero es una clara evolución sobre los comentaristas y las reacciones a los goles y las jugadas de los equipos. Hasta aquí el s o n i d o Histórico de los Mediatizados en RFC Radio. Los sonidos de la radio de ayer en el sonido histórico. Bienvenidos al s o n i d o Histórico de los Mediatizados en RFC Radio. dedicamos un pequeño resumen sonoro a los 25 años que Cadena Dial está cumpliendo en este 2015. 5 w o Cinco años con la denominación de Cadena Dial, ya que esta emisora comenzó como Radio Corazón presente en Madrid o Sevilla, y sus singles se mantuvieron en la primera etapa de Cadena Dial en 1990. Radio Corazón de Radio Andalucía, cuando son las 12 en punto de la noche. La Programación básicamente era de música española y orientada al público femenino joven o a m a n t de casa, tal como podemos oír en estos cortes. Ya sobre 1992-93, la emisora se afianzó en el público hispano hablante, mezclando pop, rock, baladas y música similar con una sintonía característica. Años han pasado presentadores como Rafa Canos, e Terminguito, Juanifemenía, Vicente Zamora, Rafa Yuso, MJ Taledón, aparte de muchos locutores de Fórmula y presentadores del Morning como Jaime Cantizano, Fran Blanco, Oscar Martínez, Javier Cárdenas, Juan Ochoa, que introdujo el nombre de a t r e v e t e con Ochoa y compañía, colaboradores como Isidro Montalvo, Sebastián m a s Pons y muchos programas en el recuerdo como Nada Que Ver. Estés donde estés. Esta tarde, llévate la radio. Nada que ver de 5 a 9. Con lo mejor de la música actual en español. Y todo lo que quieres saber y descubrir sobre tus artistas. No nos falles. Te esperamos en Cadena Diel Sevilla 102.4.、Oh, desmárcate. Desmárcate. Y actualmente con qué falló lo vuestro, Atrévete o d i a Tal cual, que en 2014 cumplió 20 años de la mano de Rafa Cano, que comenzó en Dial Europa, en la ciudad de Aral, en Sevilla. Día, cual, y hasta aquí de Soy Histórico de los Meditizados en el GFC Radio. Estás escuchando especial sonido histórico de los mediatizados. Bienvenidos a Sonido Histórico de los mediatizados en RFC Radio. En esta semana vamos a ser un poco más contemporáneos, digamos, y de la mano de p a l a c i g o y d e n i Recuero, d a los mandos técnicos, vamos a revisar algunos anuncios emitidos en e l radio en los últimos tiempos. Y es que la técnica de marketing a la hora de vender un producto difiere mucho a la hora de ser emitido en radio o televisión. Ya no son simplemente los productos en sí, sino introducir una muletilla o algo pegadizo para que impacte y perviva en la memoria colectiva de l o y ente r a d i o f ó n i c o Y eso suele pasar, por ejemplo, en emisoras de carácter musical, que son más informales, o en zonas donde se estila hacerlo con d i v e r t i m e n t o como es el caso de algunas emisoras de radio de la provincia de Sevilla. Sirve este compilado ininterrumpido de algunos anuncios radiofónicos de carácter local y alguno nacional. Entre los años 2013 y 2015, para el disfrute del oyente y para próximas escuchas de las radios. Cada cierto tiempo salen nuevos anuncios y caen más divertidos que los anteriores. ¡Recorte, recorte! Pues ¿sabes qué? Que yo también he recortado y ya no pago gas y ahorro en agua y en luz, como Carmen, como María. ¿Tú ¿Todavía ú t no has visto las vallas? Pues yo sí, y le voy a dar la gracia toda la vida a los asesores de I, m a D Energía. e Están por todos lados y pronto irán por tu casa. I, m a D Energía, e con el sol de nuestra Andalucía. Empresa colaboradora de la Junta de Andalucía. q u é q u é no, I, m a s D e n e r g i a Solar. com. Maima mía, maima Dulces Maima, Caspar a Mayoristas. Alimentación, bebidas, golosinas, droguería, homenaje, hostelería y refrigeración. Abiertos de 7 a 18 y sábados de 7 a 13. Dulces Maima. Maima mía, qué precios. Polígono Navisa, calle Herramienta 810, Casmaima.com. Flamengo Arráncate, Sala Bailar. Porque tú eres el motor que hace que me mueva, que nunca cambiará con diez el gallardo. En Caja Rural del Sur hablamos tu mismo idioma. Somos líderes en la gestión de la PAC porque somos especialistas. Tú sabes que compartimos contigo los secretos de nuestra tierra. Te hacemos fácil la gestión de la PAC y te lo anticipamos. Despierta, como premio a tu fidelidad y a los nuevos agricultores que nos están depositando su confianza, una furgoneta p i c k u p puede ser tuya. Caja Rural del Sur, tu alternativa fuerte andaluza. Arte en las ondas, con Nacho Guilló. Hola amigos, aquí estamos otra semana más para hablar de cultura mientras pasamos un buen rato. d Un placer haber estado con vosotros. Hasta la semana que viene. Hacen falta más artistas. Por eso Arte Cuarenta convoca jóvenes artistas emergentes. Si tienes entre 18 y 40 a ñ o s y quieres mostrar tus trabajos en una exposición y ganar un premio, entra ya en artecuarenta.es. Tienes hasta el 2 de marzo para participar. Arte Cuarenta, con el patrocinio de Asisa y con la colaboración institucional de la Universidad Complutense de Madrid. Han llamado del taller y. La broma del carburador nos va a costar una pasta. Convivus.es. Los problemas no parecen problemas. Porque te damos tu crédito en 15 minutos. Y ahora tu primer crédito de hasta 300 euros gratis. Vibus.es, dinero al momento. Paco, ¿podemos ir a Viva Fiesta por el disfraz de Carnaval? De Viva Fiesta, podemos traernos el disfraz. Podemos traernos la peluca. Podemos traernos la máscara. Y con tu compra, pide el sobre en blanco. Pablo, hoy, Paco, deja ya el Podemos y vamos a ir de una vez a Viva Fiesta. O también lo vamos a someter a decisión popular. Viva Fiesta, en Arcalá de Guadaira, detrás del Eroski, junto a Pirotecnia Los Niños, y en VivaFiesta.e. j e j e e j e j Ay, niña, no sabe qué s u f o n g a s tengo. o y tú querrás decir s a z o c ó n No, s u f o n g a s En mi casa tengo s u f o n g a s s u f o n g a s me resuelve todos los problemas de g a s y fontanería, y así ya no me llevo más sufongones. s s a z o n o n e s En s u f o n g a s cambio de calentador con encendido automático y tres años de garantía a 199 euros. Mano de obra incluida, s u f o n g a s e ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Vamos a Campos Cash! Hola, soy Blanca Nieves. En Campos Cash encontrarás siempre los precios más pequeñitos. En alimentación, bebidas, hostelería, droguería. Todo lo que necesita tu hogar lo tienes en Campos Cash. Venta al público y mayorista. En la Puebla del Río, Polígono Juncales. ¡Campos Cash, Campos Cash y、si、no busques más! s Sí, ¿quién es? Primo, estoy llegando a Sevilla y el coche s e me ha parado en la cuesta de n e r o Dime qué hago tú. ¿Qué hago la mayor? d i s p a una vez que viene va la familia. Anda, llama ABR Talleres que te lo van a d e j a r nuevo. Primo, ¿y estos de ABR no serán caros, no? Que mi coche no es un utilitario.、Eso、es de lo más baratísimo que hay donde me j o r te lo van a d e j a r Esto me gusta tú, que la pela es la pela. Sí sí, desde luego me tenía así cerrado entre unos y otros. ABR Talleres, chapa, pintura, mecánica, cajas de cambio automáticas. Y es que la publicidad con gracia entra a gusto de la memoria colectiva del consumidor. Hasta aquí el sonido histórico de los Mediatizados. Y viene aquí finaliza esta especial recopilación del sonido histórico, lo mejor del sonido histórico del pasado año y principios de este año. Desde RFC Radio los Mediatizados nos sumamos a esta celebración del Día Mundial de la Radio con este gran programa que hemos elaborado para Ciego y d e n i Recuero los mandos técnicos. Y recuerda que el sonido histórico puedes escucharlo con frecuencia en el programa de los Mediatizados sobre las 8 menos 10 de la tarde. Síguenos en Twitter y síguenos en las redes sociales. Y seguirás disfrutando de estos momentos de la radio de la ayer. That same, same song. The DJ's song. Radio, I turned up.